primer contacto con la hierba m e pareció una tontería pero luego me entró como un extraño sopor y empecé a perder la noción de las cosas